Soy Willy Perro, me quería presentar Soy el perro del perro, llamado Mike Crack Soy negro y juguetón, un poquito travieso Me echo pipí en el suelo, ¡ja! lo confieso Y es que esto es lo más, vivir en esta casa Mike me cuida mucho, todo el tiempo me abraza Quería conoceros, porque quiero jugar Con todos esos Mikeys que tiene el dueño Mike Mikeys de corazón, Mikeys de corazón Me llamo Willy pero y quiero daros mucho amor Mikeys de corazón, Mikeys de corazón oh, oh, oh. He encontrado una familia que me va a cuidar Estaba en una caja, me querían abandonar Pero ahora soy feliz, jugando con juguetes Me paso el día durmiendo mientras Mike me besa y mece Si quieres un consejo, jamás compres un perro Adóptanos pues el calor es nuestro sustento De ser un infeliz, a estar lo más contento Pues vivo con un chico que le gustan mis deseos Deseo estar tranquilo y aprender muchos trucos Deseo ser youtuber y estar la mar de coco Que vengan los compas, los quiero acariciar Pues todos son familia, los compas SON lo más, compás de corazón, compás de corazón, quiero ser perro tuber por favor, compás de corazón, compás de corazón. Maquis de corazón, maquis de corazón, me llamo Willy perro y quiero daros mucho amor, maquis de corazón, maquis de corazón. Ya he notado el cariño que todos me dais, he visto mil dibujos que me diseñáis, algo favorecido, aunque en otros no, pero siempre lo hacéis, con todo el amor, estáis todos invitados a venir a casa, os dejaré comida y un poco de agua, hacer pipí en mi sitio y jugar con mis juguetes, aunque ya os aviso, están llenos de babas, para ir terminando, quiero saludar a todos mis hermanos, que les vaya genial, que tengan familia para divertirse, y mucha comida para No está triste, yo soy Willy perro. Ha sido un placer con esta canción ya me podéis conocer. Si queréis verme más, tengo una sección, El diario de Willy, ahí siempre estoy yo. Me quis de corazón, me quis de corazón, me llamo Willy Per, quiero daros mucho amor. Me quis de corazón, me quis de corazón. Oh, oh, oh. Maikis de corazón, Maikis de corazón Me llamo Willy Perr, quiero daros mucho amor Maikis de corazón, Maikis de corazón